Eh, hay una frase que me encanta y es la, la, de, la de la vivir es urgente ¿no? y yo me la planteo así en los múltiples homenajes que se le han dedicado algunos han destacado la trágica vida de Baudonés.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 Pero sobre todo necesitan presente, porque para qué sirve pensar en el futuro? Decía uno que el presente es el tiempo que perdemos pensando, pensando en el futuro, ¿no? Y ojo qué que, que, que, miedo que da esa afirmación, pero que verdad. ¿no? Pues hoy sabemos que estamos aquí, hoy vemos cosas, sentimos, o leemos, tocamos cosas, pues pues, pues aprovechemos, aprovechemos del, del, del aprovechemos del momento, ¿no?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 No, estamos aquí para querernos para abrazarnos para besarnos para, para eso y yo creo que eso es lo que lo que más feliz que nos, da, nos hace ¿no? entonces ¿por qué siempre estamos no, si no siempre pero por qué tantas veces estamos como reprimiendo esa, esa, net, esa necesidad vital ¿no? ese, uh, ese instinto que instinto el, el, el demostrar y el recibir afecto ¿no? y yo triunfando en el mundo de la música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 y ese que de forma indirecta o indirectamente no, no, nos, nos cohibe ¿no? o, o pretende dirigir nuestra vida ¿no? y bueno, deberíamos tener, por lo menos saber que eso era es así y a partir de ahí pues, pues intentar dirigir nuestra vida según a nosotros nos parezca, nos parezca ¿no? pendiente de, de, de lo que nos dicen que tenemos que hacer sino de hacer lo que nosotros creemos que, que debemos hacer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 la cuarta y definitiva mañana, mujer que marcó su vida